Atípica.com.ar Atípica.com.ar Atípica. Búscala. Atípica. Is my mind. www.unr.edu.ar Radio Universidad. De Daniel Tiller y Carlos Rottenberg. No. ¿Sí, es ah, oh, una, ciudad mejor. una realización nacional No Es realización no realización quiere No quiere quiere que quiere, quiere la paz. ¡Yuki Es verdad. Es ¡Yuki Es ¡Yuki hasta la una de Ah. Sí, estamos a la medianoche, volvimos a la medianoche En el horario de Tinelli el... que Tinelli está el De ahora? antes ¿Y ahora el clásico está? ¿Cuál es? El que lo hizo brillar Ah, es cierto el que estaba, ah, no con... estaba al teto Medina Nachita Vicio, Felipe Mago <risa> eh, ¿Cómo se llama? Eh, el que ah, hace boxeo, ¿cómo se llama? Claro, eh, Osvaldo Príncipe Osvaldo Bonadeo. Bonadeo ¿Qué ah, más? Que, que es harta de grande ah el pelado leo rosenbasser pero ent entró después que sea oso ¿tabas? no, no por eso se es entró después pero no tan bueno, no los de Porque, y el teto Medina hablaba de skate ¿No es verdad, Foh. y después ya empezó a... y después ahora habla de internet el teto Medina Sale un montón el teto, el, el teto genio. tiene, hay, hay un blog del teto que se llama los amigos del teto, bueno, blog barra, barra, barra los amigos del teto como bro, bro bro, barra los amigos del teto w w qué fotolog punto porque es fotolog no no es un fotolog, sí, un fotolog. el del teto si sí, los un amigos es un fotolog? no es un fotolog y es, qué? Es, para, eso es toda gente ah, que ah, se saca fotos con el teto es para el cuarto bloque la averigüe pues no está uno que es del teto mismo sí. que, que pone el teto y dice gente que dice eh teto sos un grosso. y es todo fotos del teto con algún famoso Con Maradona, con Yu, ya va tirando sus fotos clásicas <ríe> y en los amigos del Teto. Yo me la juego a que el Teto se la movió a Yuya -yu en su momento. Pues, ah, Porque era un sexismo sí. el Teto. Sí, sí. sí. A él le y digo días cuando digo días estaba. Diego Díaz. Y cómo se llama después están los amigos del Teto. Dízimo, que, son... De que son, que son, es... que creo que se lo mala má... la gente que son fotos de gente con el Teto. Así, de eh, yo con el Teto que es un grosso, y después <risas> gente diciendo así y el Teto es lo más. Es como el Levy Hasselhoff, Hasselhoff argentino el Teto. Tiene ese carisma de perdedor, ganador pero no es famoso en el Teto por ejemplo, que David Hasselhoff sí. Oh. sería el equivalente si de, por ahí el Teto fuera muy muy muy famoso en Paraguay por ejemplo, vaya no, y, así sí. todas las fans no del te Teto quepa la menor no duda que seguramente Teto en algún momento de su carrera haya ido a, a Paraguay a trabajar a <risas> ¿Qué es trabajar sí. bueno, favor. gracias a lo del Teto en sí. como se llama en, en un canal de cable de Salto, Jujuy mira Nachito sí señor te pones re contento como si yo lo que yo estuviese acá hablando no importaba bueno. porque me sentía así yo estaba eh, bueno, hablando de contando Dale, cosas. dale. una sí. chita nos salvamos bueno también mira una chita cual la... chata te está bardeando, Billy. De entrada. Yo soy loco, ¿cómo va acá? ¿Te acuerdas cuando no compartíamos estudio? Y ahora, viste. ¿Y, y ahora, falta de personas Te promovimos que... a co-conductor. No, sí. Me promovieron a la altura de Billy, exacto. Me... No, a la altura de Lisa. <altura de> <risa> <La de risa> eh, este programa tiene un co-conductor distinto cada... cada día. Sí, y vos sos el segundo. Ah, ahora, ahora. Son el, martes en, de Nachito ahora. Me ascendieron a co -conductor. Claro. Ahora puedo, ahora puedo hablar de, Siempre. Desde de el, todo, desde el todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Puedo opinar todo el tiempo. Sí, ¿Sí? puedo para de decir ¿Qué todas qué es las son de ese para bardearla en vivo todo lo que quieras a quién quieres bardear ahí para ver a ver a ver que tengo que arrancar mi año radial hicieron una guasada así que digo la concha de la verga la está bien de... no pero esas cosas pero tiene razón no, Loco. no por qué no no me gusta el, el tipo pero tiene tema. o sea es así ese es un término técnico eh, para eh, referir para mí a un un poco muy particular Na Nacho es como uno de esos personajes que, que se ven tiernos por fuera pero tiene un tono de voz que por ahí te enternece pero después dice, es un cara de virgo y eso me mira no te lo, lo comé, lo no, no. escuché es te lo comé. <risa> y después te lo han dicho ¿no? cierto, lo mi novia mi novia me dice ah. yo cuando te conocí, cuando te conocí no sabía que era así pues ya y le digo si no pinta un pete y me dice yo cuando te conocí uno me decía estas cosas Ay, no, para para no, no, para. No, no. para para para para ¿cuánto tardaste en decirle te pinto un pete o sea para pedírselo de esa forma no no va a haber pasado como no, tres chuchu, tres meses tres meses y le mandaste un te pinta un pete claro. hay bueno. gente que se casa y ni siquiera después de casado te tiene la un pete. confianza como para decirle te pinta un no pinta pete no. boludo no pinta, pero para... tapete que... queda linda aparte no pinta pete no pinta... tapete ya registra no pinta pete punto com punto para vamos a cambiar nuestro coso de chuchi por no pinta pete no pinta, no pinta pete, pinta pete sí. bueno vamos a arrancar yo equipaje que, que nuestro que tierno ¿no? bebé y la, la, la derretiste con eso sí. Pintó pete seguro El mail es y La dirección de eh, nuestra web es www.yorkipalki.com.ar O nos llama al 411-8204 y nos comenta si pinto pete Pinto pete O si pinta pete O si pinta pete, si pinta pete. El, el Es la consigna del día, nunca tuvimos consigna día. Bueno, ¿la Oye, del día te hoy? pinta pete o no? llamanos para ver Mr. Ver <risa> si te... Hudson in the library haciendo Too Late, Too Late Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? It makes it too easy for them to put you down. It's too late, too late, too late, too late, too late to wash my face and hands. I'm too late to get too high to get too late to wash my face and hands. Fall out the bar, fall in the car, throw up, just pull that window down. Let's have a beer, another beer, that is a fine idea, my man It's too late, too late, too late, too late Always to wash your face and hands Too late to get too high to get too late To wash my face and hands But she's looking good, I'm in the mood Step up and try to make her smile Try to make her smile I need a line this time, the chat's up kind To steal the deal in time Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? Oh, oh, oh, oh. It makes it too easy for them to put you down It's too late, too late, too late, too late, too late to wash my face and hands I'm too late to get too high to be too late to wash my face and hands I fall up the stair, fall into bed, throw up and pull the window down pull down let's have a line another line that is a fine idea my man but it's still too late too late too late too late to wash your face and hands it's always too late to get too high too late to wash your face and hands why must I always play the clown why must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 Night. My name is Russell Crowe. I'm here for recomendarles mi país, Australia. In Australia, we use the boomerang para extinguir de dodo. We filmamos cocodrilo dandy and we dejamos aporrear in the football. But the idea in this bloke is to know nuestra music. Palki. Oh! Música australiana en Golgi Pavlik. Sí, amigos, los martes vamos a tener música australiana. Los lunes son de Canadá, los martes de Australia y los jueves, o miércoles, <risa> son de Suecia. ¿Por qué tan cosmopolita? Porque sí, cosmopolita. Porque revisamos... Los Ajá. anales En los anales de Sholky Palki Los tres países que más música tenían después de Inglaterra y, y Estados Unidos Eran estos tres España Y dijimos, bueno, vamos Amaral, a darle su día A cada uno tiene su día La oreja de Van Gogh La oreja de Van Gogh eh, Mecano España tendría que estar. Mecano. Como tener su día El viernes, Dale. Lo comía El viernes, ¿crees? Viernes de... Pop, Pop rock español viernes español dale vengo yo a la noche no, y te hago, te hago un show vení y hace todo lo que quieras los viernes ah. casi ya. me casi me noto el el, el, el mail de, de risa balaga estaba en, en el messenger risa balaga javier casi me lo noto casi me lo agrega al yolkipalki agregue agregue agregue ahora después lo agreguen. a nuestro queridísimo señor director bueno vamos a escuchar entonces a hace AC no, no es la mitad de AC DC, ¿sí? no se Australia separaron. también, pero son otra banda que no tiene absolutamente nada que ver con AC DC. ¿Son surfers? No, no son surfers. Pero en Australia hay muchos surf. Hay muchos. Y se filman muchas películas de como ser. The Matrix, The Matrix Reload, sí. The Matrix. La otra. A ver cuáles eran pero. Bueno, y también ¿Cuál era se, la, la otra. Ay, ahora ¿Viste? En la, Cocodrilo Daniel. ¿Lo del A2? No, ¿Dónde estaba en Nueva York, por favor? Pero, ah, después en la 12 iba de vuelta a Australia. a Australia Y también de eh, la, la, la, la, todas las películas esas que aparecen en Malibú, no Son en Australia De por ejemplo en Como y que... <ríe> ¿Qué? Y nada, bueno. y que lo que parece nunca es Que creo que quede como, así como reflexión Muy bien No será el pintapete de Nacho, pero bueno <ríe> AC, entonces, sin DC, haciendo primero Every Girl is a Song, y después... Cada She canción Plays... es una chica. No, cada chica es una canción. Y después She Plays Kiss for Ben Lee, que Ben Lee es un australiano también, que es un pelotudo que canta a los John Mayer y que lo odia a todo el mundo. ¡Vamos vieja, ponerle onda a la noche! Canada, wishing she were coming down, it's just a matter of time, before I am found out. Changes depending on who to you speak. The differences in mind. will make me weak. Living up this ladder helps me to see them all. But the higher up I climb, it's the further I have to fall. Maybe I'm deluded. That's why she will soon be gone It's the change I needed Every girl's another song Standing in the corner As the lights begin to fade i deserve the darkness for the choices I've made You can try a thousand, but then you're gonna have to pay It's really not my fault, I'm sorry anyway I may be deluded And that's why she will soon be gone It's the change I'm needing Three girls, another song. Now that the loneliness is set You said you would forgive I know you won't forget I'm trying to turn the corner But it hasn't happened yet Because of all of these things I said I guess I never really matter. Maybe I'm deluded And that's why she will soon be gone. It's the change I'm made, and every girl's another song. Maybe I am crazy, but it's better to be sure. Every girl's a song that I can't listen to anymore.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 Just one. Quería mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yorky Palky, lindas ideas para un mañana mejor. La esquina de las mashups en Yorky Palky 845. Para dentro de un ratito Nacho prometió que iba a sacar una nota, no sabemos con quién. Una buena nota. Una buena nota. Ya la tenía creo que para la semana anterior, pero viste con esto de nadie trabaja en Semana Santa, los días que no son Santo igual, pero... Billy mira, porque se cayó la antena. Ah, ¿Sí? Sí. Se oxidó. Se mató un transeúnte. Un operario. Siempre mueren los operarios. Cuando se caen cosas, ¿eh? se te murió un operario. eh porque No valen nada. Como hay mucha. Está el, el, el boom de la construcción. Lo que hace es que no haya suficientes arnés y nada. Y la gente construye muy inseguramente. Y se mueven sí. operarios. Se caen departamentos. Y hablando de construcción. Ahí está. Que llegamos es a los mayats ¿Qué? Se acordará la siempre. Ahí está. Lo vamos a explicar ah, el ahí. primer día del año y nunca más. Oh. Mashups o oh, que también le dicen pop bastardo. ¿Sí? No, esto pop también. bastardo es lo que me gusta a mí. No. no ah, claro, pero no tiene un, de mí, po un pop está. sin Pop Padre. Bastardo es claro, porque no lo reconoce ninguno de sus padres, en realidad. Ah, bien. No sé ninguno, si bastardo. el bastardo es ninguno. No, no es pobre, sí. Uno, claro no reconocidos. Está bien. Es cuando un DJ o Ajá. un mayapero, porque a ellos les gusta llamarse mayapero. ¿Ellos? Sí, ellos. Teníamos que hacer una nota alguno, alguno que sí. viva dentro del área bueno, de influencia. Nachito hizo alguno? Bueno, no, pero no, uno, uno ¿qué sé yo... De, eh, fíjate, alguno, buscaba mayaperos de este de, de, de este tipo, pues, claro. No hay nunca ninguno, el no, y es el primero. Y lo llamamos. Y bueno, no, pero porque si, podemos si llamar a hacer alguno. Hacer, podemos hacer acá. Para que la gente que le interesa venir, pone 20 centavos acá, al ¿Sí? área de Jolkin Parkin y llama. Llamada a Argentina, donde quiera, por 10 minutos, 20 pues, ¿no? <risa> y hacemos llamada a celular 40 centavos 10 minutos. Nada. Y juntamos plata para Cholquipalqui. Y ¿No te es mala idea No, no, no me estoy riendo. Eh, estoy empezando a pensar que es una idea genial. La única manera y la de que, que... <risa> Chau, lo hacemos. <risa> si, si es que Mati nos deja. <risa> Señora, hacer que sea Urquiza 2050 y toque el timbre. Pregunte por y Palki. Pregunte por y Palki y acá le hacemos un descuento usted. Una llamada por persona. Una llamada por persona. A donde quiera. Cualquier lugar del mundo. No, no, no. Arge ah, no es Argentina? Argentina sí. o celular. Argentina o celular. Está bien. Cualquier celular del mundo. te tenés, qué o sé yo? O Argentina. ¿Tu novia está en Chapalmalar en este momento? ¿Qué puede estar haciendo en Chapalmalar? Sí. Preguntarla. Si <ríe> si controlala ah, Chapalmalal Los no mayas. Entonces, les recordamos lo que eran los mayas. Dale. ¿Sí? Es cuando agarras un cacho de una canción Y la pones encima de otro cacho de otra canción Muy Que bien. no tiene nada que ver O sea, agarran el audio, no el audio el, Las voces de una canción Y la ponen generalmente arriba de una canción Que no tiene absolutamente nada que ver Lo bien. más común es agarrar un rap De esos que hay un montón a capela Y le ponen arriba de cualquier boludez repetida una y otra vez Pero eso no tienen gracia no. Los que están buenos son los que mezclan otras cosas Como por ejemplo lo que vamos y, a escuchar hoy Claro, que vamos a escuchar dos que son... Para mí, dos de los mejores del año pasado. ¿Y es que ya lo pasamos, querés decir? Lionel Vinyl. Ya lo pasamos, querés decir. Sí. Qué hijo de... Entonces pasamos lo mejor del año pasado. Lionel Vinyl haciendo Somebody's Countdown, que mezcla eh, Somebody Told Me, de los Killers. Somebody con Told Me. The Final Countdown, de Europe. Oh, dos, dos temas insignia. Y después Phil and Doc haciendo Comfortably Tiger, que mezcla Comfortably Nine, de Scissor Sisters, con... Aios of the Tiger The Survivor el Todo el lo Que está escuchando Primero Lionel Biddy Y después Filandón Bueno De dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes. Pito. El gran pito Che, bueno, tenemos que decir Que pasamos momentos momento feo en la radio ¿Por qué? Pensamos que habían levantado alta altapendeja.com ah. Y en realidad lo pasó en altapendeja.com.ar Bien Así que no Respiren no, aliviados Respiren aliviados No está habilitado el top 10 todavía sí. Ya va a estar próximo de, bueno. de cayó alta pendeja Tenemos que decir Sí Nos, debería pagar, ¿Qué? Hasta pendejas, nos deberían pagar alta pendeja, nos deberían pagar unos pagar. pesos porque <risa> como vos, <risa> todos los martes Dios. es o que o que nos mande directamente también las mejores fotos <risa> <risa> sí. pedir demasiado o sea, o las pendejas directamente ¿qué seriamente cuatro, la... seriamente tenemos bueno. que encarar al manager de alta pendeja y decirle sí. mira somos Radio Universidad de Rosario somos un programa serio pará, eh, parece la tienes bueno, colgado a alguien ah sí <risa> Bueno, antes voy a una introducción a todo esto, Dale. así que, porque bueno, año nuevo, empezamos un año nuevo Sí, tarde, pero empezamos Ay, a... no, año se nuevo, se para nosotros empezó ahora Temporada, cuando sí. no es año se dice temporada Entonces, ¿no? Se empieza el año cuando empieza a venir a la radio Exacto eh... Nada de nada, me imagino No, mira, está, está. <risa> Dale, seguí Nacho Basta, <risa> No cierro, vine, no cierro, no eso, por favor ¿Qué hace mal? 16 20 barra 16 21 <risa> yo me lo acuerdo si sí, sí, sí. y bajamos eh, nada en realidad vieron a mí siempre siempre vienen con esta de que, de que yo agarro y paso en la radio banda de mis amigos y todas las sí, cosas que es sí, digamos en cierto punto de verdad pero uno pasa el tiempo y se hace de nuevos amigos. viejos claro, y, de, y, de, y de nuevas bandas que están en... Todos tus amigos tienen banda. Que es más bueno. No, y, pero además, sí, la gran calculo que es lógico, uno se hace amigo de las bandas que te gustan. ¿Cómo si le pasa? Si tú ves una banda y te parece un asco, sí. no vas a tratar de hacerte amigo de una banda que es un asco. Como pasa con Mariano Martínez que se chapa todas la, la <risas> minas con la que trabaja? compartir ambiente no, sí, claro. bueno, no, no. está bien lo mismo concepto Obvio, bien contigo y nosotros que nos chapamos entre nosotros en <ríe> <el ríe> sí. la radio es así loco yo estoy con Nacho y bueno en la larga siento algo por Nacho claro <ríe> la larga te lo digo ahora La larga? <ríe> ¿Qué ¿Qué ahora? Larga? Además, en el nos cambiaron bueno dale está ahí por favor <ríe> te, voy, te voy a bueno. manoscar Eh, y nada y, y lamentable yo siempre siempre venía con esta de que uh, viste ahora los pibes se drogan tanto que no hacen bandas los pibes y nada, eh, los pibes no, no me parece que sea malo que se droguen pero siempre es malo que no hagan bandas porque con claro. él hace un par de años las bandas de pibes eran bandas de pibes 14 15 años y ahora esa gente no hace bandas porque no, no sé a usted ¿les parece solo se droga y pues están no sé yo digo que, que una de las causas es la droga me han dicho que era el chat no, es... no sí. puede ser que nos lleguen a los 14 ya <risa> no, no, no digo que no lleguen las Llegan los 14 como yo llegué a los 24. <risa> <risa> que cada vez pasan más. Sí, no no, sé, sí. por me decir no, no sé por qué... que los 14 son los nuevos 24. diciendo no chito porque me piso las bolas. <risa> <risa> bueno, ¿y nada? Estás dale. cansado. ¿Qué significa que te pisas las bolas? Bueno, y esto... Porque estoy grande. Ah. Porque... Billy, ah, basta. Pero quiero saber... No, déjalo. Tenemos a alguien colgado, por favor. ¿Tiene alguien colgado. Porque me pone... Pero, me pone debe estar escuchando. Hola, colgado. Hola. No sale. ¿Ya? Ahí está, ahí estamos. ¿Qué haces, vieja? ¿Cómo te va acá? Bien, colgado. ¿Todo bien ¿Colgado? Sí. Me doy de cuello ya, ¿Qué? Yo me no doy de cuello tan colgado esta vez. Ah, como Nachito con las bolas. Que no te pase la de J Division, claro. boludo. Que... Ese sí que era un colgado, boludo. No te escuché. O tu bola te colgado. El de Joy Division <risa> es un colgado, man. Ah, sí, sí, sí, verdad. Todos no, tus amigos son igual a vos, Nachito, son todos re mal hablados. <risa> Somos todos. ¿Qué haces vieja? ¿Estuviste jalando poxirrombos también? Sí, fue Paco Paco, a Combo fumo. Combo fumo. Para, con vos fumo con vos fumo ¿con quién hablamos Nacho? estamos hablando con un pibe que es una lima total no, no, no todo contrario acá. ¿te vas a presentar man? hola sí, eh, soy, soy J soy Eva <risa> <Diego risa> Nacho <risa> ¿Tenés, que, tenés que hacer tipo tipo sí, un man uno de esos separadores de la estación del siglo Que dice, claro. hola, soy J de los Daddy Rocks Y le mando un beso a al Yolki Palki Yolki Palki No, este, soy J de una banda que se llama Daddy Rocks Y tocamos 21 en el, zona 79 79, padre Antes oh. era 69 ¿Qué? Hace unos años Había 69, había de todo ah, ahí ¿Y ahora qué hay? No, ah, ahora hay mandas de 79, man 69, dije no, no, dijiste 69. dije muy rápido, la <risa> <risa> Estaba pensando en eso, pero dijo lo otro. Che, bueno, nada, viste, yo agarré y la onda era, era hablar con vos, viste, a ver qué pintaba. <risa> <risa> y, y pintapete, boludo. <risa> <prefiero risa> con... Pintapete, eh. <risa> pintapete. La onda <risa> es que, mira, lo que pasa es que yo no te expliqué cómo era esto. Yo llamo pibes así, me pregunto. <risa> ¿Te y lo de si pibes? <risa> y yo le pregunto qué onda, sí. Si están saliendo con alguien, ¿qué sí. hacen de su vida? Contame, eh, contame de eh, vos. Eh, eh, no Escucho bien por eso te digo. ¿No escuchás bien? No, no. no para, bueno, contanos algo de la banda. <risa> <risa> bueno, tenemos el, el, el antiguo con Fantasmagoria, va a estar Robonso. Aparte es el primer show nuestro. Primer sí. show. Primer show. Muy bueno. Bien. Si sí, ¿no? re bien, puede salir muy bien. y sí, yo creo sí. que sí. ¿O no? Yo ¿O no? Puede o ser. No. <risa> ¿Y vos qué decís boludo? ¿Promete? ¿Yo? Sí. Y eh, sí, promete. Promete. <risa> bueno, que no sé, que se en la... ¿Para? Sí, sí ¿Para ¿Qué qué como ver sale, no sé. Están ¿Y, ¿Y, ¿Y ¿y hablando del teque y te de nuevo, me parece. La verdad, estás cagado en las patas por el primero de citar, o no. Y un poco sí, aparte porque o sea, nosotros, fantasmadores, <risa> tenemos nuestros ídolos, entonces justo boludo, ¿viste? Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y crees que te, te metamos más, más temor? Che, boludo, va no, a haber como no, 500 pues sabía, personas ¿Vos no. qué Pañales vas a hacer? Necesito. ¿Qué? Pañales, necesito. Pañales necesito Va a haber gente del Pañales Manchester un United más. Que están buscando jugadores nuevos de fútbol y nevan Así que ponete nervioso Ah, bueno, perfecto <risa> ¿Qué te iba a decir, man? Sí, man. ¿Qué, ¿Qué, man? ¿Y ¿qué, qué, qué, qué preparaste? Ah, voy quiero decir una cosa, Nacho Sí, decime Gracias por hacerme probar la comida vegetariana Ah boludo. Oh, otro ah, más. Otro más. Pero no como algo de penso. rencor. Sonó como recuerdo. esa verdura que me metiste, sí. me, hizo, me hizo ir de cuerpo toda la semana. No sé, en serio, en Sí. Serio, ¿Tuvo buena, te gustó? Vamos sí. a pegar un canje, ¿no? Que nos traigan una empanadita china sí. a la radio. Che boludo, necesitamos plata. ¿Plata? ¿Vos, no, ¿Vos no tenés <ríe> alguna onda? ¿Cuándo querés? No, no sé, pero, pero, ¿qué sé yo, yo la necesito. Y si ya tengo novia, no sé, la, la... <ríe> Ah mira, acá justo estamos viendo una página. Sí, que se llama ¿no? altapendeja.com.ar si yo tengo novia sí. eh, y que te pagan por subir fotos saca las, ¿Qué, fotos? Conoce, ¿Saca las fotos a tu novia y las vendes ahí. por Pornografía eh, de bueno. internet no mira, me dasco da ¿eh, ¿qué pasa? por de internet no mira no, no ah. quieres ver? no, me dasco da ¿te asco? nosotros nada que sí, ver con un VHS viejo ahí sí que no. sí. nada de asco es retro, es retro. claro <risa> Qué te decía No, bueno, espera, vamos, vamos una a una pencaus a... del 92. <risa> <risa> claro, Entonces, ¿se, acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la No sé, siempre se ha o sea, o sea, pasado los amigos ya. <risa> <Claro>. <risa> se acuerdan sí, de la revista una <risa> muy muy ochentera que se llamaba Gozo. No, no, nada, yo no. tenía una era muy zarpada <ríe> ah, porque ponele, ponele, vos te agarras y te compras tipo a 6 pesos sí. una Hustler se veía unas tetitas así todo maquillado y después yo tipo pegué una no sé cómo gozo se llamaba y era la tenías 80 vos? ¿Qué? 50 tenía la las 80 que me quedan tocado y bueno vieja, no me pasa que yo todo el mundo cree que tengo 23 años pero estoy rozando los 40 La calvicie prematura es todo mentira, boludo. No, no es prematura, no, no es para nada prematura. Che, para vamos a, a la posta, digamos. A posta. Eh... Es la posta ¿Cuál la aposta? Sí, claro. No, la no, posta? Posta, no, no hay ninguna aposta. <risa> queríamos hablar con vos, loco, porque. Altaconejas.com personas... es la aposta. Altaconejas.com.ar. <risa> no se equivoquen, boludo, porque te puede pasar la que nos pasó a <poneja>. nosotros, que apareció uno que que decía <risa> metrosexual. Era página de metrosexual. La página de metrosexual. Y apareció un tipo y no queríamos ver eso. ¿Qué te voy a decir? Bueno, y ¿qué y ¿Qué? ¿cuándo grabaste esto? Digamos, ¿cómo lo grabaste? Eh, o sea, fue medio casero porque lo grabamos en, en mi casa. ¿Medio casero? Entonces no, ¿fue casero del todo? Bueno, no, medio, porque... ¿Después qué pasó? Es un chiste malo, pero mejor no. Dale, dale <risa> casero, <risa> <que> ya está. <risa> no, pero es eh, que te un pie buenísimo? O sea, sí. lo grabamos en, en, acá en mi casa, así que fue totalmente casero. Sí. Eh, después lo mezclamos también acá. Lo subimos a internet y a esa gente empezó a escuchar y le gustó a algunos, nos llevamos buena onda y ya yeah. ¿Y todo bien? ¿Todo bien? Claro, si en realidad no, no, hay, no hay ninguna mística, dos. son dos. Sí, yo y Jimena que toca el bajo, también canta y yo también Digo, canto. Ya, yo, tengo, yo tengo una vida. pregunta que creamos si, si vos un día te peleas con Jimena, ¿no? Que tu novia y toca con vos, ¿qué haces <ríe> No, la banda se mantiene. ¿Se mantiene? Sí, sí. ¿Vos decís? Está todo hablado ya. Ya está hablado. ¿Ya está hablado? Qué para. O sea, ¿quién, quién, ¿quién planteó el tema? No, sabés que. El Porque el pi... que planteó el tema o sea, ya la está pensando. Yo ya te digo, yo ya te digo, claro. Estoy diciendo, uy, oh, mirá, será tocamos y va a estar lleno de piba. No, ah. esperá, y yo. Ya, sí. tengo que hablar con vos. ¿Sí? No, ya. Hablaba entre, entre los dos, los dos. Ah, bueno. Está bien, sí. Así que. Los, que... Dos, los dos, la deuda. Sí, no, no, no. Muy bien. Eh, bueno, no se aman tampoco. mucho, ¿no? No se dijeron te amo, están en el te quiero todavía. Estamos en el te quiero todavía. Ponele vos de que empezaste a seguir con tu novia, ¿no? Porque esto me lo juzgaron hoy. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dijiste pinta pete? No, para, y, de, de pedirlo va. de esa manera o De trata, esa manera, digamos. De exigirlo casi. Sí, y un año o mucho menos. Menos de un año. Nacho, eh. en tres meses en se de... le mandó un. En tres meses ya decía pinta pete. Claro. <ríe> Y como sí puede ser, no, tampoco, no, pero un poco más. ¿sí? <risa> claro. claro. ¿Te vos... tocó el orgullo? ¿no? Sí, a yo, yo creí que iba a sacar a gente que era como yo y me iba a dar el, el apoyo. Bueno, vieja, vamos a escuchar ¿qué tema querés escuchar vos? El que vos quieras, el que se te ocurra, el que se te cante. El que pinte, como el pete. <risa> que pinte, como el pete. <risa> bueno, ahora vamos a escuchar uno que me parece que no tiene el bajo grabado. ¿Puede ser? Eh, no sé. Sí, si igual. No, pero no sé cómo no, se llama. ¿Cómo Así que ¿Cómo se llama el último el último? Nueva Ola. Nueva Ola. Mira. Mira vos qué bien, qué bien que tiene abajo. Ah, boludo, la me das tal bombo tu novia. Me con novia la bombo, está bien. ¿Qué? con Bueno, está ahí, el entonces... inteligente. Nueva Ola, Nueva Ola y que por, son Gracias por todo. No, por, por... el nombre de la banda no, si no dijiste nunca. Sí dijimos, ¿cómo cómo Ray se llama? Daddy, Daddy Rocks. ¿Qué Abundé nombre de a, tema? A fotolog si quieren. Que es Barra Daddy, guión bajo rocks. Como Daddy Yankee. Buenísimo. Pero... Sí, <ríe> sí. Simil Daddy Yankee. Sí, ¿y por qué el nombre? Sí. ¿Qué? ¿Y por qué el nombre? ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? <ríe> <ríe> <ríe> no lo cuestioné, déjalo. <ríe> pero capaz que tenía, tenía... Papá sí, roquea, pack, Policía, o? ¿Qué? Son policía. Son policía. Bueno, dale. Entonces. Bueno, vieji, bueno, entonces el que, que, que sábado, banda, sábado 21... Todos, Está bueno el programa, me gusta el programa. ¿Tú sabes el programa? Oh, lo escuchaste hoy recién, boludo. Sí, de una... Son mentirosos. <risa> bueno <risa> le gustó hoy. Para, ¿querés venir a laburar? Antes, ¿eh? ¿Querés venir a laburar? Acá dice que de, de fue clausurado. Fíjate. no, pusiste mal, pues mal. No dadi con 2D che, eh, vieja, entonces el 21 los vemos en la fiesta de New Wave New Wave, loco en la fiesta de New Wave con Fantasmagoria la dirección a prepararse, de... no hacer cagada enfrente de Fantasmagoria esperamos que no... no de última ni, ni a, a, a, atrás tampoco, digamos el tema es no quedar a, a medio camino, o la rompen o hacen un desastre un mal, desastre. cosa que quede... ya que si quede... la onda. claro eso, eso pasa che, bueno, yo les recomiendo el playback Sí. Es la que va. Es la que va, es la que sí. va, es la última moda. Bueno, dale, vamos va. a escuchar. Bueno vieja, nos vemos loco. Un abrazo, gracias, mucha gracias, suerte. Todo, todo, loco. Hasta mañana. Besos Tolki Palky promoviendo el feedback con sus oyentes Nos estamos yendo Para. Sí, ¿qué pasa? Saludo a Marisa, mando un beso así, cariño Uh, es esa de la foto Esa de la foto es de vale, la foto no, de Marisa pasa, pasa, amigo, Yo acabo de mandar un beso a Che es... boludo ¿Cuánto sale banda, boludo? Mira que no necesitan artística bandancha. ¿Qué no necesitan? No necesita banda para eso, son fotos. Ava, quiero Ava quiero yeah, Nuestro disco de la semana bueno. no, Yo no sé, ¿te gusta Arcade Fire? Arcade Fire Porque Me cabió el, el disco anterior Ah, este, ¿no? me gustó el tema del, de la banda ah, del ah, pibe bueno. este, me gustó a mí Es muy bueno Sí, me gustó Yo no esperaba no, que me guste no, algo que le guste a Nacho sí, Yo soy de fan de la de oreja de Van Gogh no sé si le va a agradar a él que sepa, me gustó claro. la oreja de gangón, me gustó lo que hiciste. <risa> no, va a estar muy bueno, el 21 Nacho entonces la fiesta de hoy y en zona 79. La fiesta de New Wave con... Sí, vieron la, la alta banda. Al, muy sí, buena. bastante muy buena. alta. Y además viene fantasmagoria, va a estar. Pero bueno, está bien boludo, si querés desprestigiar a los, los pies que no una nota, todo bien. No, no, no porque no Por ¿Y ¿Por se dijeron fantasmagoria. Y que si quieren la hacemos la semana, semana que viene. Ah, ah, listo. Bueno, sí. ¿Cómo así? Seguro. Pero los traes de nuevo. <risa> Bueno, el disco de la semana entonces el de Arcade Fire. Dijimos, Ay, tenemos en, ahí no. apilados un montón de discos que guardamos durante el verano y que Ay. vamos a ir presentando. Yo a no papá. lo escuché, no lo escuché. ¿sí? El Espere. disco se llama eh, Neon Bible, vamos a escuchar The Neon World and Bibles. the Life oh, Espero que sea tan, tan bueno como el nuevo de los Daylight. Ay, oh, tío. Eso también. Bueno, vamos a hacer una noticia, una nota a alguien de los Daylight. Hasta mañana, toco shorty, aquí. Arcade Fire haciendo The World and the Light. Oh. Chao,